9 de la noche con 20 minutos. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a saludar a los niños de la comunidad educativa Siembra. Un trabajo、eh, muy simpático, pero también un trabajo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación a, a estos niños que viven en situaciones a veces muy vulnerables. Un gran saludo a ustedes que están con nosotros: los papás, las mamás que nos escuchan. s、sí, i se pueden hacer cosas pro,、eh, positivas y entregar、eh, comunicación simple, cálida y que habla de nosotros mismos, de nuestras vivencias, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que experimentamos. Hago la música, aquí está c h i w e l Below, en toda m a r v e Hoy quiero mandar un gran saludo a un gran, una gran amiga que está escuchando en Boston. Soledad Verdugo, un gran besito para ti. ◆ de It's not シーウィルビー。 De alto 107.7. En nuestro programa hoy estaremos en la Radio Mundo y e s i n Matías Ríos y con mis compañeros de taller hablaremos de los siguientes temas. Hablaremos de los 53 mineros después del deporte y al finalizar de las tribus urbanas. Sin problemas y tristeza, no dices a morir, levanta la cabeza, sea cual sea la situación. Recuerda que en la vida todo tiene solución. Escucha bien, escucha bien. Más, vamos a entrevistar a Kevin Kelves y a Gabriel Martínez.、Eh, chiquillos, ¿qué opinan del rescate de los mineros?、Eh, que fue muy largo. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué?、Eh, porque si habríamos tenido mejores tecnologías, l o habrían hecho más rápido. ¿Qué opinas, Kevin?、Eh, Igual fue largo porque. Si hubiera sido una persona, si sido una persona muy importante, y o s、si、e hubieran demorado menos. Ya.、Yeah. ¿Qué hubiese pasado si tu papá hubiese sido el que estaba atrapado? q u é sentirías, Gabriel?、Eh, mucho, mucho dolor y pena,、eh, m a t í a s ¿Te sentirías solo? Sí, porque fuera mi papá.、Pues. ¿Y tú, Kevin? ¿Qué opinas? Me、eh, sentiría mucha pena porque me sentiría solo de mi papá. Ya.、Yeah. Eh. ¿Crees tú que Chile se dio más a conocer en el mundo?、Eh, ¿Por qué se dio más a conocer Chile? Por, el, por lo s minero. ¿Porque s vinieron otros señores de otros países a prestarlo más? Porque Chile se hizo famoso por todo el mundo, por, por, por los mineros. ¿Y、yeah, a ¿y tú qué opinas, Kevin? Opino lo mismo porque, porque los mineros estuvieron por todo, lo,、eh, por todo el mundo, por c h i l e por Japón. Y fueron en re, Record g u i n e n、yeah. t e gustaría haber sido un, rescatir, un rescatista?、Eh, no. ¿Por qué? Porque a q u e al mañana、eh, metió con todo y se derrumba de nuevo. ¿Y tú, Kevin? ...eh... Sí, para ayudar a los mineros. Muy bien. ¿Qué se viene ahora los mineros? Abril, e、eh, una gran fortuna. <risa> ¿Y tú, Kevin? Dinero. Ya, eh, aquí eh, terminamos la entrevista. Hasta pronto. Chao. Chao.、Eh, terminamos la. Así que el tiempo guarda el las pastillas.、Chao. Nos vamos a la música. Ahí están los chicos de la comunidad educativa Siembra. Francisca Valenzuela, el tiempo, las pastillas. Aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra. 何であれ ハンギョレはあなたの名前を知っております。 Ganó tres goles a dos a Universidad Católica. Cobre Loa contra Everton、eh, perdió Everton por cuatro goles a cero. Cobre Sal contra Universidad de, Universidad de Concepción perdió tres goles a uno.、Eh, Universidad de Concepción Santiago j u n d e r contra San Felipe perdió San Felipe por dos goles a uno. a u d a z Italiano. Contra San Luis perdió dos goles a uno San Luis.、La、Universidad de Chile, Unión Española fue la sorpresa de esta fecha.、La、Universidad de Chile perdió por, tres goles, por dos goles a uno. Santiago Morning, Montañu b l e n s e la goleada de la fecha fue por cuatro goles a uno. o h i g g i n de Rancagua, Palestino, perdió Palestino por cuatro goles a uno. Y Guanripato、eh, empataron a cero. Eh, Las pos la posiciones, Colo-Colo、eh, va con 60 puntos, los sitios Universidad de Chile con 54, Universidad Católica, v a d e z e r o con 53,、eh, y a u d a z Italiano con 50. Esos t son los cuartos cuarto lugares.、Eh, Unión Española con 42 puntos, c o r i z a l con 41, San Felipe con 39, Coachipata con 34 puntos, Palestino Palestino, e v e r t o Palestino,、eh, Cobreloa 33, O'Higgins, La Serena 32, Universidad de Concepción, Wander 31, Nublense 28, Everton、eh, 20, 27, Santiago Móndez 26 y San Luis 18. San Luis está colista. Eh, gracias, amigos, que hoy día estamos en la radio、eh, Puente Alto y、eh, vamos con la música. Adiós. Chao.、No, Compartiendo el mensaje de los chicos de la comunidad educativa, Siembra.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 バス停に。 Tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas, Gabriel? Son padillas o grupos principalmente de jóvenes que se reúnen en torno a modas, inter intereses, filosofías y lugares comunes. En el, en el otro día, yo con un amigo mío fuimos a entrevistar a algunos. Eh, tribu s h u p a n a s y entrevistamos a la a la visual y que te dijeron que esta tribu se、eh, eh, eh, ponen pelucas y se pintan el pelo y parecen niñas y le e n t r a n de contacto para parecer mujeres y Se reúnen en ciertos lados, como en la plaza de. Hermanada. Pero lo, lo, lo cierto de esto es que en la tribu virtual son hombres que se v i s t e n de mujer para llamar la atención. Y no hay mujeres que se visten de hombre, no. Ya Gabriel,、eh, Nos vemos en otro programa, ahora vamos a la música.、Sí. <música> ピンポンの上にあるものを見つけたのは、私の思い出にあるものです。<t ose> 「そろそろ」 よく見たあなたのことをい出しました。 よいしょ。 Es d la producción de los videojuegos, series de anime y damas, mater materia, material para su distribución en Occidente fue realizada en Estados Unidos por cuatro k i d s e n t r e e n i m i e n t o Hasta noviembre de 2005, momen, momento m m o en t o En que decidió Decidió no renovar sus contratos con Pokémon. Usa una subri, sub, sub, subsidiaria de Pokémon. con pane actualmente está superando todo lo referente al material de p o k é m o n en su i gritación en oxigante gritación en oxigante Muchas gracias por e s c u c h a r l o s Y aquí despedimos el programa de hoy con la Radio Mundo. ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias.